muy contento en Colombia, aquí Barranquilla, lo acogió mucho ayer en la visita y me decía a mi vida, yo me voy a venir para Colombia porque necesito que este proceso de ustedes siga adelante, dice